Capítulo 15 El Yoga de la Persona Suprema La Suprema Personalidad de Dios dijo Se dice que hay un árbol baniano imperecedero que tiene sus raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo y cuyas hojas son los himnos védicos Aquel que conoce ese árbol es el conocedor de los Vedas Las ramas de ese árbol se extienden hacia abajo y hacia arriba, alimentadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Las ramitas son los objetos de los sentidos. Ese árbol también tiene raíces que van hacia abajo, y estas están vinculadas con las acciones fruitivas de la sociedad humana. La verdadera forma de ese árbol No se puede percibir en este mundo. Nadie puede entender dónde termina, dónde comienza, ni dónde está su base. Pero de un modo decidido, uno debe cortar con el arma del desapego ese árbol fuertemente enraizado. Después, uno debe buscar aquel lugar del cual, una vez que se ha ido a él, nunca se regresa y entregarse ahí a esa suprema personalidad de Dios, a partir de quien todo comenzó y todo se ha extendido desde tiempo inmemorial. Aquellos que están libres del prestigio falso, de la ilusión y de la falsa compañía, que entienden lo eterno, que han terminado con la lujuria material, que están libres de las dualidades de la felicidad y la tristeza, y que sin ninguna confusión saben cómo entregarse a la persona suprema, llegan a ese reino eterno. Esa suprema morada mía no está iluminada por el sol ni la luna, ni por el fuego, ni por la electricidad. Aquellos que llegan a ella nunca regresan a este mundo material. Las entidades vivientes de este mundo condicionado Son mis partes fragmentarias eternas. Debido a la vida condicionada, están luchando muy afanosamente con los seis sentidos, entre los que se incluye la mente. La entidad viviente que se halla en el mundo material lleva de un cuerpo a otro sus diferentes conceptos de la vida, tal como el aire transporta los aromas. Así pues, ella adopta un tipo de cuerpo y de nuevo lo deja para adoptar otro. La entidad viviente, tomando así otro cuerpo físico, obtiene un cierto tipo de oído, ojo, lengua, nariz y sentido del tacto, los cuales se agrupan alrededor de la mente. De esa manera, ella disfruta de un determinado conjunto de objetos de los sentidos. Los necios no pueden entender cómo una entidad viviente puede abandonar su cuerpo, ni pueden entender de qué clase de cuerpo disfruta bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza. Pero aquellos cuyos ojos están adiestrados en lo referente al conocimiento puede ver todo eso. Los trascendentalistas que se esfuerzan que están situados en el plano de la autorrealización, pueden ver todo esto claramente, pero aquellos cuya mente no se ha desarrollado y que no están situados en el plano de la autorrealización, no pueden ver lo que está ocurriendo, aunque lo intenten. El esplendor del sol, que disipa la oscuridad de todo este mundo, viene de mí y el esplendor de la luna y el esplendor del fuego también proceden de mí. Yo entro en cada planeta, y gracias a mi energía, ellos permanecen en órbita. Yo me convierto en la luna, y con ello les proveo del sumo vital a todos los vegetales. Yo soy el fuego de la digestión que se encuentra en el cuerpo de todas las entidades vivientes, y yo me uno con el aire de la vida saliente y entrante...